2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, es el momento de entrar en nuestro mundo, ese mágico mundo de los misterios, algo queremos aquí en las próximas dos horas, en el espacio en blanco, desde la casa de la radio hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Y desde aquí, desde Radio Nacional de España echamos a andar la segunda cita del programa, para todos nosotros un placer estar juntos y compartir este tiempo llenándolo con los mejores temas del programa. Y al comienzo las gracias. Gracias por la compañía, por haberlos elegido, por sus comunicaciones y por decirnos esos temas que tanto les interesan. Y como aquí hacemos caso, ahí vamos esta noche con algunos de ellos. Pero antes nuestras formas de contacto, el teléfono. Esta noche ya saben que hay concurso, tenemos cinco libros para regalar a la gente que pregunte o quiere intervenir en el concurso, el teléfono gratuito 900 137 137, repetimos, 900 137 137, una sola llamada y entrar en ese concurso que tenemos esta noche. El email espacio en blanco@rtv.es y la página web espacio en blanco.es en Tres en Chat y ahí está ese punto de reunión de toda la gente del misterio en la noche. Y hoy nuestro viaje nos lleva hasta un país de actualidad, se le ha llamado el país de los dioses, un lugar lleno de riquezas y misterios, y atentos con el invitado que nos viene que ha estado allí un montón de veces, ya veréis. Esta noche nuestro viaje nos lleva hacia una zona de triste actualidad. En ella se sigue desarrollando uno de los conflictos armados más sangrientos de nuestra época. Una guerra que ha sido calificada como la guerra del petróleo. Pero quizás tras ella haya muchos misterios ocultos. Nuestro destino es Irak la tierra de los dioses una tierra que desde su origen fue habitada por una cultura conocida con el nombre de Sumeria los sumerios fueron la primera civilización de la humanidad a ellos se les deben creaciones claves como la escritura la rueda, las obras hidráulicas los diques y canales los primeros carros de tiro el bronce los mapas y el arado. Se suele creer que Mesopotamia es el nombre de una civilización, pero en realidad significa país o región entre ríos. En este territorio actualmente se encuentran parte de Siria, Turquía e Irán y casi todo Irak. Se sabe por las pruebas arqueológicas que en la región de Mesopotamia hubo asentamientos humanos desde el 10.000 antes de Cristo y que alrededor del 8.000 antes de Cristo, en la zona que hoy corresponde al norte de Irak, se empezó a cultivar cebada y que alrededor del 7.000, en la medida que la agricultura se hizo habitual, comenzó el sedentarismo. Para muchos este territorio fue la cuna de la humanidad y el lugar donde se ubicaba el jardín del Edén. Hasta él nos desplazamos junto a nuestro invitado. que nos ha sorprendido reencontrar, reconocer, es curioso eh, lo que es la vida eh, Jaime Barrientos, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Miguel. Qué cantidad de gente común que teníamos, como hemos estado dando vueltas alrededor Y al final los tenemos que encontrar porque la familia siempre se reencuentra, ¿no? Sí, bueno, aparte, mira, hay un, un dicho marroquí que dice La buena gente, con buena gente se encuentra Qué bien. Así que muchas gracias ah, yo Te te lo digo también a ti Eres periodista, escritor, eh, has dado unas cuantas vueltas al mundo Eres, como decías antes, colaborador... Bueno, que mi estatus profesional es el de CDM... ...que es colaborador de mierda... Vamos, ...a esta hora se puede decir, ¿no? Sí, a pesar del ...bueno, gracias al sentido del humor que tiene... ...ya veréis las cosas que vamos a descubrir con este personaje... ...has estado varias veces en Irak, ¿no? Sí, cuatro. ¿Cuatro, como periodista? Eh, tres como periodista y la última vez con... Eh, ...Mensajeros de la Paz... ...pues eh, intentando ayudar a... ...precisamente a los que más sufren, a los niños... Y, y bueno, pues sobre todo, eh, atendíamos un, un centro de niños discapacitados, eh, otro de, de niños, pues eso con, con, con problemas de, de síndrome de shock postraumático permanente Debido a a la, a, la a la guerra cómo es ese país eh, pretendimos en esta primera parte de primera introducción del programa que nos es una idea para la gente que no ha estado ahí bueno antes de la... antes de la guerra sí, empezamos antes de la de la guerra. Bueno, pues eh, era un país que curiosamente era el único país laico de toda, de toda la sí, zona sí. En el cual, pues, eh, eh, los niños, nada más nacer El Estado les abría una cuenta eh, Y le, tenían los estudios mmm, gratuitos Y hasta la universidad, in, o sea, incluido la universidad Y si sacaban buenas notas, en cualquier universidad eh, en cualquier universidad del mundo Del mundo, Hoy, eso eso, el, es, perdón, eso por el petróleo, supongo Sí Hoy esos mismos niños andan mendigando por la calle. Y dicen que se ha bueno, no vamos a meternos en eso. Eh, luego también, pues, eh, eh, las mujeres podían conducir, salvo en el medio rural, las mujeres no iban con el hijab ni, por supuesto, con el con el chador como en, en otros países. Con ese velo. Eh, y luego la jubilación, por ejemplo, se conseguía a los, a los 15 años de trabajo, vaya chollo, y con unos sueldos millonarios. Ahora esos ancianos también están mendigando por la calle. ¿Así era de verdad el país? Sí. Y bueno, unas carreteras, imagínate qué carreteras no serían, que después de 12 años de embargo, dos guerras, eh, bueno, pues las carreteras, eh, auto, eh, autopistas, siguen manteniéndose en perfecto estado, salvo eh, lo que ha sido bombardeado o machacado por los, por los carros de combate norteamericanos. ¿Cuándo fue la primera vez que tú fuiste allí? Pues la primera vez eh, fue para un, una cosa absurda Bueno, yo siempre he dicho que soy el director general del Departamento de Asuntos Absurdos <risa> Sección Caos Entonces la, la primera vez eh, fui a un festival de música árabe ¿A Babilonia? ¿A Babilonia? Que es eh, bueno la mitad está expoliado desde hace siglos, pues eh, perdón desde hace siglos desde sí desde el, eh, finales del diecinue, primero por los alemanes, luego por los ingleses y ahora por los norteamericanos. pero bueno si quieres de eso hablamos un poco más más tarde. la segunda vez fui al referéndum del sí o sí de Sadam Hussein Sadam jesuín <risa> y bueno la tercera eh, fue antes de la, de la guerra de, de la segunda guerra del golfo. Eh, acompañando como traductor eh, y, y periodista A un grupo de empresarios españoles y, y portugueses uh -huh. Y la última vez, como ya te he comentado con, con Mensajeros de la Paz Que fuimos la penúltima ONG en salir La última es que siguen allí Que son las, las monjas de la Madre Teresa de Calcuta Que bueno, Oye. nadie se ha metido nunca con ellas Son magníficas Así como todo el mundo eh, ponía la mano a ver que podía caer a, a estas monjas les tuvimos que meter casi eh, eh, eso a la fuerza eh, eh, sillas de, de ruedas para niños porque además eh, por cuestiones tribales hay mucha endogamia entonces eh, bueno pues los padres siempre dicen que los que, que las malformaciones se deben a, a, la, a la parte de la madre entonces eh, en niños espáásticos eh, disminuidos psíquicos todo eso o sea lo que no quiere nadie es lo que de lo que se encargan estas estas maravillosas monjas 900-137-137 en nuestro teléfono, 2 y 16, 1 y 16 en las Islas Canarias. Esta noche pretendemos descubrir un país diferente de lo que nos han contado, Irak, que dicen que es la cuna de los dioses, y quizá ver lo que se esconde detrás de todo ello. Eh, físicamente como era el país, es un desierto es un país que tiene mucha vegetación quiero que nos sigas un poco de, de, antes de la guerra me refiero, ¿eh? sí, bueno. esa primera visita realmente podía ser como decía, que el paraíso estaba allí que decía que estaba entre los ríos Tigris y Éufrates, vaya pedazos ríos que son ¿no? sí, eh, de hecho esto Bagdad está entre, entre ambos entre ambos ríos, y bueno tiene, tiene una gran variedad, el norte que es el, el Kurdistán, pues es montañoso y, y nieva Y el, el sur, eh, Basora, eh, tiene ciénagas, que por cierto... ¿Ciénagas? Eh, sí, eh, desde que comenzó la Primera Guerra del Golfo, pues bueno, pues han vuelto enfermedades como el paludismo, que estaban prácticamente extinguidas. Y bueno, una cosa espeluznante, le pregunté a un, a un niño en el hospital, bueno, ¿qué vas a ser de mayor? En árabe ser estar es lo mismo, y me dijo, yo de mayor voy a ser muerto. Digo, no hombre, no. Fui a hacerle una entrevista al, al director del hospital... ...y cuando volví a despedirme del niño... ...se me murió en los brazos... Mm, ...es una experiencia que no le deseo a nadie... Yeah. Eh... Pero bueno, eh, eh, al, lo que me preguntabas... Sí. ...tiene mm, desierto de arena... ...tiene mm, desierto pedregoso... ...en la frontera con, con Jordania... Y, ...y bueno, pues tiene todo tipo de... Eh, ...tiene una pequeña salida al mar... ...precisamente basura... Y bueno, si tú ves el... ¿Salida al mar? Sí, la salida al mar... Eh, bueno, en realidad, eh, durante miles de años, la salida natural eh, de Irak al mar era Kuwait. Sí. Lo que pasa es que los ingleses que estuvieron allí 80 años dividieron la, la zona con escuadre cartabón. ¿Cómo ellos les pareció? Y, claro, y entonces los dejaron sin, sin, sin Kuwait. Es decir, Kuwait realmente eh, era iraquí. Ya. ¿La gente como como es? ¿Como esos pueblos árabes...? Bueno, la gente... Eh, eh, si tuviéramos que, que comparar, yo les compararía con los vascos. Eh, son una gente muy noble y, y bueno, te puedes pelear con, con ellos para, porque no te dejarán pagar. ¿Sí? Son, sí, son gente eh, seria, son para mí son muy buena gente. ¿Las ciudades...? Las ciudades son como las norteamericanas. O sea, sí, eh, sí es, eh, es... No son en... como las que son alrededor, las de Siria, las de mm, No, porque Jordania. es que eh, lo único que se conserva antiguo en, eh, en Irak, aparte de Babilonia, Nimrod y tal, o sea, se conservan ciertas cosas, pero el resto, la, las ciudades, son eh, a la manera americana en una o dos plantas y, y bueno, como hasta entonces, eh, hasta que apareció el petróleo eran de adobe, pues claro, todo eso... Eh, ...ha quedado destruido... ...pero por ejemplo en Bagdad... ...está la mezquita del Gailani... ...que bueno allí me pasó una cosa... ...cuenta, eh, cuenta... Eh, ...fascinante... ...fui allí a la, a la oración del viernes... ...y cuando se terminó... ...pues vi a una gente con unos panderos... ...y digo, mira, voy a ver a, a ver qué es lo que hacen... ...y de repente de Othikoz... ...me vi metido en una ceremonia de erviche... ...en la cual se clavaban... ...bueno tengo fotos que publiqué en, en interview y en tiempo que bueno, yo llevamos la, eh, las fotos del pincho moruno porque se clavaban se clavaban unos pinchos pues sí, como los de los pinchos morunos, pero más largos se pasaban eh, espadas por, por el cuello y, y bueno, no salía más que a uno le salió una gota de sangre incluso un, un, un chavalín pequeño pues le, le ensartaron también y no, no vamos, y ninguno de ellos estaba drogado o sea, entraban en trance y de hecho, si ahora me preguntas cuánto tiempo duró aquello no podría decirte si media hora o tres yo creo que está más cerca de las tres por la cantidad de fotos que hice aparte que tengo el, el, el, el dedo suelto perdiste un poco la conciencia del tiempo sí, sí, sí, es, es eso es eh, por medio de los panderos y de eh, eso eran eh, grandes eh, grandes pa, eh, panderetas sí. eh, bueno, pues mm, seguían un ritmo cada vez más, más fuerte eh, lanzaban loas a a Ali, el, el yerno de Omar Mahoma, Mahoma mm. y eh, eh, se supone que el padre del, del chiísmo Yeah. Eh, no te, no te presenta como, como hubiera querido al principio Eres periodista, colaborador de un montón Aparte de, como decías, que eras el... Eh, eh, director General del Departamento de Asuntos ah, Absurdos Aparte de eso, has escrito escribes en Interview, en Tiempo, en Año Cero, en Da Vinci, en el, sí. la Historia, en un montón de revistas Sí, en Mía, en Donde Me Dejan, realmente ¿Sí? Menos de Fútbol, yo creo que he escrito de todo ¿Y por qué eh, crees que existen muchos misterios en el mundo? ¿Por qué te metes en este mundo del misterio? Pues eh, eh, yo creo que me ha gustado toda la vida explicarme eh, lo inexplicado. O sea, eh, muchas veces, mm, precisamente eh, como periodistas lo sabemos, que eh, no es lo que, lo que se publica, sino lo que hay muchas veces detrás. Mm. Y entonces siempre me ha gustado mm, buscar eso, una explicación lógica a cosas ilógicas o, o misteriosas o extrañas o, o sin aparente explicación. Es lo que vamos a intentar hacer esta noche contigo, ¿te parece? Uh -huh. A dos uh -huh. y veintidós uh -huh. y veintidós segundos, honorantes en las Islas Canarias, con nuestro invitado, eh, Irak. Vamos a intentar descubrir si realmente fue la cuna de los dioses y toda esa historia extraña que nos han contado y sobre todo lo que hay detrás de ello. Y les vamos a hablar, los vamos a hablar de un curioso dios llamado Marduk, que dicen que montó una buena. Desde, detrás de esa introducción lo hacemos, pero antes recordar nuestro teléfono 900-137-137, gratuito por si queréis intervenir en el programa. Los sumerios llegaron al sur de Mesopotamia durante el cuarto milenio antes de Cristo. Se cree que provenían de la India o de Asia Central. Su primera tarea fue controlar las inundaciones generadas por las violentas crecidas de los ríos Eufrates y Tigris, que se producían entre abril y mayo por los deshielos de las montañas de Armenia. Para evitar los desbordes y contar con agua durante todo el año... ...construyeron diques y crearon canales de regadío... ...hacia las zonas que deseaban cultivar. Otra de las creaciones de los sumerios fue la rueda... ...que data de alrededor del año 3500 a.C. Pero fue entre el 3500 y el 3100 a.C. ...cuando hicieron su mayor invención la escritura cuneiforme este avance marca el término de la prehistoria y el comienzo de la historia el máximo apogeo sumerio fue alrededor del 3100 fundaron ciudades que funcionaban como estados independientes la más importante fue Ur en cada ciudad había un templo que honraba al dios local y que funcionaba como centro político religioso y económico Los habitantes de Mesopotamia fueron politeístas, es decir, tenían una gran cantidad de dioses. Se estima que el culto a los astros y las fuerzas de la naturaleza comenzó alrededor del año 4000 a.C. De entre los dioses más importantes de la región destaca Marduk. Según cuenta la leyenda, hubo una violenta revolución entre los dioses... ...y Marduk, con un ojo en el futuro, ofreció a los viejos dioses un acuerdo. Si acordaran reconocer a Marduk como el jefe supremo de todos los dioses... ...él crearía unos seres para hacer el trabajo en su lugar. Así es como pusieron a los seres humanos sobre la tierra. Marduk creó a seres humanos para hacer el trabajo en la tierra para labrar y usar la azada para atender los canales y los animales y también para adorar a todos los dioses en los festivales así nacía esta tierra de los dioses que esta noche visitamos nuestro invitado la conoce y tiene mucho que contarnos sobre ella estaban Jaime unos cuantos datos históricos de lo que era este país eh, me dicen que se está llamando mucha gente enfadada por lo de Saddam Hussein, lo llamabas tú sí. eh, que no se preocupen porque luego tendrá lo suyo Saddam, ¿verdad? porque no le estás defendiendo para nada no, no, yo lo que defiendo es al pueblo iraquí eso, bueno, luego luego tendrá lo que, lo que pero a tener. cada uno lo suyo eh, lo que es cierto es que era eh, eh, la situación en la que vivían los iraquíes con Saddam Hussein es mucho mejor que la que ahora padecen Eh, eh, un país que nada en petróleo y que tiene cortes de, de luz y de suministro ocho mm, o diez horas al día ya, a pesar, luego hablemos de San José a pesar sí. de lo que hizo con los kurdos y tal eh, vamos a centrarme, si te parece ¿realmente fue la primera cultura de la historia? ¿Mesopotamia? sí, eh, se supone que ahí es donde nació el eh, vamos, ahí estaba el, el paraíso terrenal y bueno, es eh, aparte la cuna de, de Abraham que es el padre de las tres religiones, la, la judía, la cristiana y la, y la musulmana. ¿La cuna de Abraham? Sí, claro, Abraham nació en Ur, en Ur de Caldea, y no solamente es el, eh, en esa zona que se, se formaron pues el, el germen de las tres religiones monoteístas, sino que además pues... Eh, los primeros, hay, hay unos dioses eh, hay todo tipo de dioses de hecho los, los sumerios eh, pensaban que el, eh, el universo apareció por primera vez cuando eh, Nammu un abismo sin, sin forma eh, se abrió a sí mismo y en un acto de autoprocreación dio nacimiento a An, el dios del cielo y aquí diosa de la tierra, llamados también Nengursag algunas de estas historias eh, y deidades también tienen su, su paralelismo con Eh, bueno, las religiones se van copiando muchas eh, unas a otras, luego hablaremos si quieres de, uh -huh. de Gilgamesh y, y por ejemplo la caída de, de Inanna al, al inframundo se asemeja mucho a la historia de Perséfone y a su, de, eh, su descenso al, al Hades, al, al infierno Y es cierto que hay restos de posibles batallas estelares y de dioses que tienen poco que ver con dioses y psico sí, y quizá con otra serie de seres Sí, bueno, hay, hay quien habla efectivamente de que esos dioses sean, eran enviados de, de, de las estrellas, por ejemplo, las tablillas sumerias hablan de los Nephilim, unos inquietantes dioses venidos en naves celestiales, para los cuales un año de sus vidas equivaldría a 3.666 de los de un humano, y curiosamente... Eh, eh, es el tiempo eh, luego mm, han estudiado los los, eh, eh, eh, los científicos que eh, el, eh, el planeta Marduk eh, o eh, lo que tú antes has hablado sí. de una batalla cósmica, mm, eh, eh, según las, las, eh, eh, las tablillas del destino que podría muy bien ser el antecedente de las eh, tablas de la ley de, de Moisés, eh, hablan, eh, le, el investigador chileno eh, eh, Iván Esperiza eh, dice que hace más de 400.000 años llegó al sistema solar un astro errante que fue atrapado por el Sol. Este planeta intruso, que también es conocido, entre otros, por el nombre de Marduk, eh, llevaba pegadas a su cola varias lunas. ...una de ellas colisionó con uno de los planetas estables del Sistema Solar... ...partiéndolo en dos... ...una mitad se desintegró y dio lugar al cinturón de, de asteroides... ...y la otra pasó a ser la Tierra... ...que se quedó con uno de los satélites de Marduk... ...nuestra actual Luna... ...el gigantesco planeta adquirió una órbita de cometa... ...con respecto, eh, con respecto al Sol... qué curioso... Eh, ...y cada 3.666 años se acerca más a él... ...y tras 10.998 años... ...cruzaría la Tierra, la órbita de la Tierra... ...estas trazadas de Marduk... ...han dado lugar a una serie de cataclismos... Eh, ...de variada intensidad... ...como glaciaciones, hundimiento de continentes... ...surgimiento de fondos de mares, diluvios, etcétera... ...con lo cual pues... Eh, eh, ...la ciencia, eh, la mitología... Pues, ...en el fondo yo creo que hablan de lo mismo... ...lo que pasa es que eh, para cada época... ...pues debe... Eh, ...para que sea comprendido por, por las personas... ...pues debe ser explicado de una manera diferente... Okay. ...y... ¿Crees realmente tú que podría haber estado allí el, el paraíso terrenal Habiendo estado ahora físicamente es decir, ahí tan buena onda Sabes que hay países que uno entre dices Aquí hay un buen rollo ¿Eso se lo ha sentido tú? Eh? En el primer viaje sí sí En el segundo, el tercero y el cuarto no yeah. Pero qué curioso también Que el, el Papa eh, Juan Pablo II Iba a haber ido A, a, a Irak eh, Entre la primera y la segunda guerra del Golfo pero hay una una profecía que dice que eh, un papa morirá entre dos ríos Sí. con lo cual pues eh, entre que se empezó a formar la segunda guerra del golfo y que este, este hombre pues empezó a, a, a tener menos salud pues se desestimó el, el asunto espacio enblaa mucho más de lo que puedes imaginar. Seguimos, sí, estamos ya otra vez, 2 y 31, 1 y 31 en las Islas Canarias, seguimos adelante tratando de descubrir un poco este país, dando pasos a pasos. Eh, 900, 137, 137 en nuestro teléfono. Eh, primera guerra, ¿qué pasa en la primera guerra? Vamos a empezar ya a entrar más en datos más cercanos. Bueno, en, la, en la primera guerra del Golfo, pues fue, fue directamente, eh, bueno, no sé si, eh, si los oyentes vieron un programa de la BBC, en el cual eh, Estados Unidos entró en la guerra o sea el, el Senado eh, eh, norteamericano aprobó la primera invasión porque eh, una niña mmm, una chica, una jovencita eh, se puso a llorar eh, diciendo como ella había visto eh, que sacaban a los niños de las incubadoras en Kuwait y eh, para llevárselas a, a Irak bueno pues la BBC demostró que esa niña era la hija del embajador de Kuwait en Estados Unidos y que hacía por lo menos tres años que no ponía un pie en, en Irak. Qué curioso, ¿verdad? Eh, espera, espera, tienes que, tienes que explicarlo mejor. Es decir, que nos engañaron con esa historia que nos contaron de que los... Sí, sí. sí. Eh, eh, y luego, aparte, bueno, eh, eh, Saddam Hussein eh, dijo que él había avisado a Estados Unidos de eh, que eh, si podía invadir Kuwait y que le dijeron que sí la respuesta de, de Estados Unidos fue que la embajadora era era nueva no conocía bien eh, los términos eh, ciertos términos de la lengua árabe una tontería porque tienen traductores y realmente lo que hicieron pues eh, con Saddam Hussein fue eh, primero lo utilizaron para luchar contra contra Irán dos países inmensamente ricos de petróleo que se, que se enzarzaran entre ellos para que ese dinero mmm, Eh, fuera, al fin y al cabo, a las, a las arcas norteamericanas que eran quienes vendían las armas y es la teoría de que cuando tienes muchos globos en una habitación pues lo que haces es dejar que un globo eh, chupe todo el aire a los demás y entonces en vez de romper 20 globos solamente tiene que pinchar uno esa es mi, mi teoría sobre el asunto no me la adelantes, luego hablaremos más si te parece de, de el asunto eh, hay una historia también, Gilgamesh, lo has nombrado antes ¿También le crucificaron a Gilgamesh, un rey sí. de, las, de la época de las primeras dinastías? Sí, bueno, Gil, eh, lo de Gilgamesh es, es muy curioso, era lo que te hablaba antes... ...de que eh, las religiones van eh, adoptando mm, los pozos de religiones anteriores... ...porque el pueblo llano pues, eh, no es muy dado a cambiar ni de dioses ni de, ni de religión... ...y lo curioso es que eh, Gilgamesh, eh, que eso también, eh, primero fue eh, un hombre normal después se convirtió en, en héroe luego en rey luego en semidioos y luego en dios y, y para los, los oyentes eh, que quieran eh, saber cómo se pasa de hombre a dios hay un libro un ensayo maravilloso de Carlyle que se llama los héroes eh, bueno Carlyle era, era amigo de, de Dickens era amigo de takeray y debía ser una excelente persona y él te cuenta pues eso cómo se pasa de, de hay alguna de, fórmula bueno, algún sistema Eh, pues... y es que te miraba porque igual lo sabías tú te sí, sí. Ahí callado así se <ríe> si no lo supiera miguel <ríe> ya habríamos desmontado muchos dioses para convertirlos en, en hombres que es realmente lo, lo importante pero si sí parece que a este a este dios hombre lo crucificaron y la biografía bueno, bueno es, es que hay muchas muchas curiosidades por ejemplo eh, se dice que era hijo de, de una de una mujer y un dios Eh, que tuvieron que huir en una mula que eh, nació entre un buey y una mula y que eh, al final eh, lo mataron en un árbol con forma de cruz eh, asateado a flechazos. ¿No nacería no, un 24 de diciembre? como Hombre, eso es que es eh, otro reportaje que, ah. que, que saldrá el mes que viene en la revista Da Vinci que es, sí, que es eh, bueno, según los evangelios apócrifos eh, es alucinante, pero eh, eh, parece que el niño Jesús era una especie de, de pequeño Superman que no controlaba sus poderes de hecho, cada vez que se enfadaba mataba, mataba a, a niños y bueno, luego lo resucitaba, menos a dos pero eso eh, hablaremos eh, si quieres otra vez sobre los evangelios apócrifos el el protoevangelio de Santiago ¿O sea, en serio? Absolutamente en serio. Vale, Jaime Barriendo, nuestro invitado, nos lo contará en el siguiente capítulo. San Hussein, estamos dando saltos para tratar de montar este punto de vista. Es el, distejo, es el pero, problema de, de, del departamento de... De caos, que de tú caos, sí. diriges tan, <risas> también por lo que veo. Saddam Hussein, de repente parece ser que es un aliado de los Estados Unidos, eh, entramos un, mínimamente a dar toques de política, le, un aliado en la zona... Eh, es el segundo país productor de petróleo de Irak, parece ser, ¿no? Sí. Y luego, de repente, se lo, se lo quieren quitar de encima. Hay, hay una historia que dicen que en la Primera Guerra podían haber derrocado a Saddam Hussein, podían haber llegado hasta Bagdad, y sin embargo no les interesó y lo dejaron ahí tranquilito. Y luego ya volvieron en la Segunda Tercera Guerra, ya no sé cuándo fue, y fue cuando surgió todo ese todo ese caos. ¿Quién era Saddam Hussein, ese personaje? Bueno, Saddam Hussein era, era una mala bestia. Era una mala bestia, o sea, que, que, no, que no se preocupen los los oyentes. No le, estás, eh, no le estás defendiendo para nada. Eh, no, no, no, es más, eh, él tenía gala, eh, tener una, una frialdad absoluta y que incluso él, eh, como Rambo, eh, se cosió una, una herida producida cuando eh, intentó dar un, un golpe de estado fallido, eh, tuvo que huir, eh, estuvo en prisión, y luego volvió bueno, poco a poco pues se fue haciendo con el, con el poder uh -huh. el partido Ba'at que curiosamente el partido Ba'at eh, lo inventó un sirio eh, cristiano y eh, se dividió en una especie de Ba'at de derechas que era eh, Irak y un Ba'at de izquierdas que es el que actualmente bueno, izquierdas entre comillas que es el que actualmente gobierna y lidera Siria Siria uh -huh. Yeah. ¿y la gente le quería mucho a San Hussein ¿o, o le temían más como un dictador? Hombre, eh, pensemos en la época de Franco, pensemos en la desinformación que tienen todos los dictadores y eh, los renuentes que son siempre al, al cambio, igual que hablábamos antes de las religiones, la gente eh, prefiere lo malo conocido a lo bueno por conocer, eh, y de eso tenemos los españoles, creo que bastantes ejemplos, ¿no Miguel? Mm -hmm. Sí. Eh, sin embargo, eh, hay gente que cuenta que era un, un líder tremendamente carismático, un, con mucha fuerza Y muy creyente de ese tipo de historias, no sé si a ti te llega Bueno, hizo uno, uno de los trucos que hizo, eh, que claro lo, lo, lo desmontaron luego cuando, cuando les convino Que eh, se, le acercó, eh, se le acercaba eh, una, un azor o un águila, no recuerdo muy bien Y se le puso en el hombro Eso simplemente era porque le habían le habían puesto eh, pues el, el, las feromonas de, de una de una águila o de una o de unazorebra ya y por eso llegó el pajarito allí a... eh, claro pero eso eh, en un país eh, y en un mundo el mundo árabe que eh, muy aficionado a la cetrería y que da gran valor a estas a estas aves pues claro que se le posara cuando estaba dando una de las, de las charletas que nunca llegó a ser tan largas como las de Fidel, por ejemplo tú aprovechas para meter siempre la polla, ¿no? hombre, eh, para una vez que me dejan hablar <risa> bueno, aquí tienes todo <risa> Fidel a Fidel. también se le puso una paloma cuando recién terminada la, la revolución es decir, la, la lucha que tenían cuando comenzaba la revolución se le puso una paloma y también fue interpretado como un símbolo de alguien tocado sí, y, por los cielos y a un papa sí, y eso es otra historia Eh, sabes que ahí también estoy dando vueltas para tratar de dar a los oyentes la idea de que los americanos no fueron solamente allí por el petróleo, pero espera, eso me lo cuentes ahora eh, hay una profecía que decía que uno de los signos del fin de los tiempos es que el mundo durante tres días estaría en tinieblas y un montón de compañeros tuyos compañeros nuestros periodistas que estaban allí destacados en la primera guerra del golfo estuvieron durante tres días absolutamente a oscuras por el humo de los pozos de petróleo y dijeron, Irak para muchos es la tierra donde va se va a iniciar la tercera guerra mundial te pregunto ¿tú crees eso? ¿crees esa profecía? bueno eh, esa profecía también eh, se repitió en Nueva York no sé si recuerdas el gran apagón que estuvieron mm. eh, también tres días tres días y que luego se repitió en, en Berlín eh, entonces eh, es curioso pero eso ya entraría dentro de de un tema del cual sabe mucho más eh, un escritor que se llama Robert Goodman que ha escrito un libro sobre precisamente sobre, sobre esto qué ha pasado alguna vez para el programa y volverá Jaime Barrinto, nuestro invitado, 2, 40, 1 y 40 en las Islas Canarias, seguimos adelante en este puzzle que estamos tratando de dar datos por un lado y por otro para tratar de, de, de al final sacar alguna conclusión nuestro teléfono por si queréis interviene 900, 137, 137 vamos a preguntar si están enfadados como antes que estaban contigo diciendo que no sé qué decías de San José detrás de esa segunda introducción seguimos dando más datos de este primer tema de la noche Según la Biblia, el paraíso terrenal estaba situado entre los ríos Tigris y Éufrates, la tierra que ocupa el actual estado de Irak. Un país que ha vuelto a estar de actualidad desde hace algún tiempo, por lo que se ha dado en llamar la guerra del petróleo. Fuerzas de Estados Unidos apoyadas por varios países aliados invaden Irak con el objetivo de derrocar a su presidente Saddam Hussein. La primera consecuencia de un ataque estadounidense contra Irak en el mercado petrolero será la de un incremento de los precios. La cotización se dispararía a una banda de entre 35 y 50 dólares por barril, según el consenso generalizado de los expertos del sector. Tras una guerra corta y un cambio de régimen en Bagdad, como prevén los estrategas norteamericanos, el mercado petrolero será básicamente más predecible, estable y seguro, y los precios serán más bajos. A ninguno de los expertos se le escapa la importancia estratégica que tiene el petróleo para los Estados Unidos... ...los mayores importadores de crudo del mundo... ...y el hecho de que Irak tenga las segundas mayores reservas probadas del mundo... 112 mil millones de barriles. El petróleo iraquí, además de ser abundante, es de calidad media... Y su coste de extracción está entre los más bajos. Analistas del Instituto del Petróleo de Londres pensaban que tras la guerra las empresas petroleras internacionales tardarían menos de un año en llevar la producción iraquí del millón y medio actual al doble. En un par de años, con las actuales tecnologías de exploración y prospección, Irak podría llegar a convertirse en el segundo mayor productor y exportador de crudo del mundo, detrás de Arabia Saudita con casi 6 millones de barriles diarios. Estos son partes de los análisis que hacían los expertos del mundo frente a una guerra que se ha llamado la guerra del petróleo, justo en el lugar donde se hallaba el jardín del Edén. Pero quizás haya otras razones. Nuestro invitado nos lo cuenta. Dos y una y cuarenta y canarias de Radio Nacional de España. El espacio en blanco esta noche con Jaime Barrientos hablando de Irak, el, para el, la cuna de los dioses. Hay algunas preguntas que nos están haciendo. Hay una mujer que quiere ir a Irak ahora, una, una señora, una mujer. ¿Puede ir? ¿Es peligroso? ¿Cómo lo es? Mm, es más bien peligroso, aparte que lo desaconseja la, la embajada española. Es peligroso. Eh, porque puede ser secuestrada a cambio de dinero ahora mismo Irak que es eh, eh, un todos contra todos ya no hay padres ya no hay hijos ya, ya no hay hermanos es la lucha por la supervivencia ya yeah. que precisamente por eso me tuve que marchar yo de, de Irak escondido en bueno bueno pues en eh, resulta que cuando fui con eh, la última vez con mensajeros de la paz Pues nadie nos había explicado que las mafias locales mmm, se intentan codear con el 10, el 20, el 30 y hasta el 40%. Eh, no solamente en, en Irak, sino en, en todos los países eh, pobres. Y, y bueno, pues resulta que yo le, le estropeé un negocio multimillonario que era la, a una mafia local, que era la rehabilitación del Hospital Infantil Saddam. Eh, eh, bueno, entonces era el Hospital Infantil Sadam ahora es el Hospital Infantil Central y bueno pues la, la cosa es que la noche del, del 31 de diciembre eh, del paso del 2003 al 2004 nos, eh, eh, bueno, pues se encargó de, de aquello el, el gobierno español a través de, de comercio exterior entonces claro, una cosa era ser subcontrata de una ONG y otra cosa muy diferente es eh, entrar a participar en, en un negocio entre Estados Unidos y, y otros países y bueno, pues aquella noche ...nos llevaron a a una, a una calle abandonada... ...nos cerraron con dos coches y nos preguntaron... ...¿sabéis lo que les ha pasado a los del CNI... Eh, a, ...a aquellos eh, siete miembros del, del CNI... ...que murieron... ...que murieron abrazados... ...eh, dice, bueno, pues bueno, pues no sabemos muy bien... Y dice ...es que prometieron y no cumplieron... ...y bueno, ya la segunda vez cuando... ...intentamos eh, a medias con una ONG eh, musulmana... ...eh... ...hacer un, un centro para niños huérfanos, viudas de guerra, ancianos... ...pues otra vez volví a molestar... ...entonces bueno yo por motivos de seguridad les había dicho... ...que no había estado más que una vez en, en Irak... ...y cuando me dijeron bueno tú quién eres... Eh, eh, ...que unas veces llegas acompañando a empresarios... ...otras veces a un este de, de baile de, en, en Babilonia... Y entonces, bueno, yo inmediatamente, como entendí lo que me estaban diciendo... ¿No serás despío? Lo... No, mira, soy demasiado bocaza, si además... <risa> no podría, no podría serlo, porque además a mí simplemente con que me amenacen, con que me van a dar, ya estoy contando hasta la primera papilla que me dieron es decir, yo no soy valiente sin un inconsciente que es una cosa muy, muy diferente ya, ¿y cómo saliste? Y, bueno, pues eh, eh, llamé al padre Ángel de Mensajeros de la Paz y le dije mira, me ha pasado esto, y me dijo, mira, mañana mismo, inmediatamente sal entonces, bueno, como el, el viaje son 12 horas hasta la frontera de, de Jordania pues eh, hay que salir de madrugada para que no te pillen los bandoleros en la, en la frontera entonces, bueno, salí a las, a las 5 de la mañana en un, en un taxi iraquí esto es un 4x4 y cuando íbamos a la altura de Faluya me dijo métete, en, eh, échate atrás y tápate con una manta que según me estoy eh, eh, escondiendo veo que saca del, del eje del, del volante quita una cinta celo, eh, una cinta aislante y se pone una saca una granada de, de y se la, se la pone en la mano ver la ventanilla y le digo ¿y eso para qué es? y dice mira si veo algún bulto sospechoso en, en la carretera aunque no acertemos pues entre el ruido y, el, y la luz del fogonazo pues salimos corriendo o sea, pensaba tirar la granada si se encontraba con cualquier sí. cosa por allí y bueno eh, yo me tomé dos valium a las 3 o 4 horas me desperté. Te pusiste nervioso. Eh, ojo, eh. <risa> te digo, soy inconsciente. O sea, la diferencia entre un valiente y un inconsciente es que el valiente sabe dónde se mete y se mete. El inconsciente sí. es el que no sabe dónde se mete y cuando se mete dice, que venga mi mamá, que venga <risa> mi mamá, que quiero salir de aquí. Y bueno, afortunadamente pues no no pasó nada. Más preguntas de los oyentes antes de seguir con la historia. Dicen que si los los habitantes actuales de la región son los descendientes de esa cultura mesopotámica que fue la primera del, del planeta según cuenta la historia sí claro son descendientes pero ya realmente no hay razas puras en ninguna parte del mundo salvo en islandia eh, y entonces pues tienen mezcla de, de árabes tienen mezcla de eh, eh, de kurdos de pues eh, Pues de, de todos los habitantes de, de esa zona de, de influencia. Ya. Yeah. Saddam Hussein pregunta si era aliado de los americanos antes de la guerra. Sí, eh... claro, por supuesto. Mm -hmm. eh, si es que, eh, vamos a ver, las guerras son económicas. Aparte que, eh, aunque Saddam, ya, ya os digo que eh, Miguel, que era, que era muy bruto, también tuvo razón en la guerra contra Irán. Los isaníes estaban perforando en diagonal... Eh, ...para eh, quedarse con el petróleo de los... ...de los oh, Iaquíes, sí. Mm. Y bueno, eh, eh, otra mala bestia... Eh, ...Jomeini, como no tenía armas... ...porque Estados Unidos no se las servía... Y, ...y Rusia lo hacía en, eh, con cuentagotas... ...pues envió a decenas de miles de jóvenes... ...armados simplemente con una llave... ...para entrar en el paraíso. ¿Con una llave? Sí, una llave... ...les, les daba, eh, como no tenía armas les daba una llave que eh, les decía que eran que era eso que era la llave del paraíso y con esa llave pues se enfrentaban en oleadas eh, desarmados contra el ejército iraquí. qué curioso. Centrémonos, de repente, ya no sé si la segunda, tercera, no sé qué guerra, entran los americanos, ¿por qué? Dicen que porque había armas de destrucción masiva Y porque Irak era uno de los centros donde se estaba cociendo ese foco de los terroristas Que dicen que es la tercera guerra mundial, el terrorismo mundial Bueno, para empezar es que eh, eh, José M. Bin Laden nunca pudo ser amigo José de Jesuín, Saddam Hussein Porque uno era laico Y el, ...y el otro es... Eh, ...ultrafundamentalista... ...entonces, eso para empezar... ...es pues, una chorrada enorme... ...¿a qué iban? ...pues, iban a dos cosas... ...primero, a por el petróleo... ...pero el, el petróleo no es para ellos... ...ellos ya tienen en Alaska y en... Y, y, y, ...¿te refieres pues, a los americanos? ...sí, a los norteamericanos... ...es decir, perdóname, lo de las armas de destrucción masiva no era cierto... ...no, claro que no era cierto, si lo han reconocido... ...creo que menos... Eh, eh, ...los tres gobernantes de aquel momento... Hmm. Eh, lo ha reconocido todo el mundo O sea que allí ya. no había eh, armas de destrucción masiva Y entonces la verdadera razón es el petróleo La verdadera razón es el petróleo Pero no para, para surtir a Estados Unidos Que, que eso que con Texas, eh, eh, Alaska y todo eso mmm, Tienen el... Eh, bueno, y con su patio de atrás Que, es, eh, que lo utilizan como quieren eh, muchas veces a, a México Y ahora vendrán eh, eh, llamadas por, por lo que acabo de decir Pues eh, eh, lo que querían era que el precio del petróleo subiera para que los los pozos petrolíferos que no eran rentables en, en texas, por ejemplo, pues eh, lo fueran, pero es que además mi idea mi idea es que ese petróleo que es por lo que se quedaron también con, con Afganistán, eh, que es por donde pasan también eh, algunas de las de las tuberías de, de, de petróo y gas, eh, lo que quieren es, mmm, a ver como lo digo eh, atenazar a, a otro país emergente que es China, de tal manera que cada vez que China quiera quiera crecer, le cortan el, el petróleo y entonces eh, si hay una hambruna de un millón de muertos pues es debido a los planes quinquenales del, mal, del malísimo Partido Comunista Chino pero aparte yo creo que hay otra cosa que es que mmm, el verdadero enemigo de Estados Unidos económicamente es Europa Europa no produce petróleo Con lo cual, cada vez que quieren bajar las expectativas eh, europeas, lo único que tienen que hacer es montar un, un cirio en un país árabe para eh, que el precio del petróleo suba, y entonces las... Eh, las eh, expectativas eh, europeas pues bajan como lo, como lo, lo vimos en la, durante la primera y la segunda guerra del Golfo Pero, vamos, esto son, son, eh, es un análisis mío yeah. personal lo que sí es cierto es que el petróleo estaba a 30, 36, 40 dólares el barril y de repente llegó a ponerse a 160, 170 alguien hizo un negocio tremendo y a lo mejor familia de Bush, ¿no? sí, claro, por supuesto eh, eh, la familia de Bush Eh, no solamente tiene negocios petrolíferos sino también en negocios eh, en la construcción de hecho en el libro este de robert woodman eh, dice que el, el, el abuelo de, de bush eh, participó en la construcción de algunos eh, de los eh, de los eh, centros de, eh, de detención de judíos en blanco un viaje aquí a otros abusos? a punto de llegar a las 3 eh, una mínima preguntita de hago que quiero que me contestes en la segunda parte eh, Irak como cuna de los dioses tiene muchos yacimientos arqueológicos Después de la guerra segunda, tercera, aquello ha sido un desastre, ¿no? Parece ser que los americanos, aparte de esa cuestión, hay gente que dice, ¿no? Que aparte de que fuera una guerra eh, propiciada por el petróleo o con intereses de petróleo... ...también había otra serie de intereses místicos, esotéricos, mágicos... ...porque querían ahí algo que había en esa en esa parte. Fíjate, incluso decían que estaban hasta las primeras pilas, eh, pilas en Bagdad... ...estaban ahí como una prueba de una antigua civilización superpoderosa... ¿Qué ha pasado con todo ese tesoro? ¿Dónde está? Espoleado, espoleado en un 90%. Es curioso que enfrente del Ministerio del Petróleo estaba el, el Museo de, de Bagdad. Los norteamericanos protegieron el, el Ministerio del Petróleo. Pero no el museo. Pero no el museo. Y bueno, luego si quieres eh, hablamos de, de cómo ha incumplido Estados Unidos un montón de resoluciones... Eh, que condenan precisamente el, el ah, hablemos hablemos los... ahora si quieres tenemos tres minutos o sea que ah, si quieres ver, perfecto que ahí... pues mira la, las administraciones de Bush eh, padre e hijo en eh, su santo era Donald Rumsfeld desestimaron todas las advertencias hechas y violaron la convención, eh, un montón de convenciones. La primera, la Convención sobre la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado, que se adoptó en la Haya en, en 1954. La segunda convención que se sacaron a la Torera fue eh, la Convención de la UNESCO sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales. Esta eh, está datado en 1970. Y también la convención de Unidroid sobre los objetos culturales robados o expoliados ilícitamente, que data de 1995. Curiosamente, Estados Unidos no solo no firmó ninguno de estos tratados, sino que el, el hoy expresidente George Bush solicitó inmunidad para oficiales y tropa ante cualquier posible juicio en los tribunales penales internacionales. Y quizá por eso eh, decidió volver a la UNESCO y envió eh, a, su, a su esposa a negociar cargos ejecutivos dentro de esa organización. Se, a los, eh, se despidió a los asesores más incómodos, eh, se borraron sus expedientes y se silenciaron las críticas eh, con una nutrida batería de, de prensa pues, eh, eh, de, principalmente de Estados Unidos y Gran Bretaña. Y bueno, el, eh, por ejemplo, el coordinador de bibliotecas, qué curioso, sufrió un atentado y quedó ciego porque un joven le arrojó Ácido en el ¿Americano o iraquí? No, no, un iraquí, bueno, no, no, eh. se puede comprar eh, estos sicarios, eh, como, como muy bien sabemos en, en Colombia. Y, y bueno, hay decenas de bibliotecarios detenidos y los que eh, actualmente trabajan pues temen contar la, la verdad. Y ante todo esto, lo único que se le ocurrió al, al entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, eh, dijo literalmente la gente libre es libre de cometer fechorías y eso no puede impedirse desvergüenza de la cuna de los dioses con Jaime Barriendo. Se eh, llegan noticias a las 3, hacemos una mínima pausa y enseguida seguimos, las 2 en las Islas Canarias. Después tenemos un montón de secciones que vamos a arrancar esta semana, Alto secreto con Erik Fratini con documentos que demuestran estas cosas que cuenta este señor por ahí con papeles. Eh, iremos hasta el país cátaro también para preparar ese viaje y e ir dando algunos datos y habrá también eh otros de conspiraciones para descubrir que detrás de lo que nos cuentan a veces no nos cuentan la verdad. Todo eso hoy mucho más aquí en el espacio en blanco en Radio Nacional España después de las noticias y el teléfono 900-137-137, teléfono gratuito. ¿Estás a gusto? Eh, perfectamente. Seguimos en tu rato. No se vayan, si volvemos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 17, 2 y 7 en las Islas Canarias, ya volvemos. Nuestro primer tema nos está hablando junto a Jaime Barrientos de Irak, esa zona tristemente de actualidad, pero hay muchas más cosas esperando esta noche. Dentro de nada arrancamos una nueva sección con Eric Fratini, alto secreto lo llamamos, hablaremos de conspiraciones con Santiago Camacho y nos iremos hasta el País Cátaro. Un montón de temas todavía aquí en este espacio en blanco de hoy, el País Cátaro con Guillermo Cacenave. nos quedan algunos datos que darles de este primer tema, Jaime decías hablabas también del de, libro déjame que te pregunte antes eh, hay gente que dice, sectas, grupos de presión que tienen que ver con todo esto no que eso que detrás de la guerra no solamente la cuestión del petróleo sino que ellos, los americanos o cierto grupo de sociedades secretas que acompañan a los ejércitos han sacado algo muy importante de, de Irak bueno, que tenía bueno, que ver con algo antiguo algo no mágico ha, has hablado de, de las primeras pilas Eh, eh, que han desaparecido, por cierto? Sí, bueno, eh, eh, realmente no se nunca se ha aplicado esas esas famosas pilas, pero también podrían tener relación pues eh, con el famoso la famosa arca de la, de la alianza que, que anduvo por allí. Sí, que anduvo por allí, claro. Uh -huh. y, y bueno, ahí eh, el expolio, bueno, dicen también ...que están buscando pues por ejemplo las tablas de la ley las, eh, lo que hemos hablado antes el nivel de, de las famosas eh, tablillas del, del destino de los de los sumerios mm. y eh, bueno el expolio fue tan tan brutal que bueno mmm, cuando atacaron el el, el museo eh, y la biblioteca nacional de, de bagdad entraron tres grupos el primero fue de gente organizada que sabía a lo que, a lo que iba. El segundo eh, fue del de, de sálvese quien pueda, o sea, de vamos a apandar lo que podamos, pues del pueblo llano. Y la tercera fue una mezcla de los dos. Volvieron otra vez tres camiones cargados, eh, perdón, tres camiones que, que salieron eh, cargados Bien. con una dirección eh, ignota. Hay quien dice que ese primer grupo sabía lo que iba al museo. Si, sí, por supuesto, iban, iban eh, por pues eso a, a recolectar lo que pudieran, o bien para, el, eh, para traficar con obras de arte. O bien para quedarse pues con, con obras como, como eh, eh, los tratados matemáticos de Omar Khayyam, los escritos filosóficos de, de, de Avicena, en particular su, su canon, eh, los de Averroes, Alquindi, Alfarabi o las cartas del, del serif Hossein de, de la Meca. Pero lo más curioso, y eso me lo, me lo comentó un, un periodista colombiano, del cual siento no recordar el, el nombre, mm. eh, eh, asegura haber tenido entre sus manos eh, un volumen eh, titulado eh, El Mishaf Resh, o Libro Negro, de la, de la extraña secta de los de los yasidíes. De hecho, es que eh, durante años, y eso lo he visto yo, en el zoco semanal de la calle Al-Mutanabi, en, en Bagdad, Eh, podías encontrarte eh, libros de todo tipo a precios irrisorios ¿Libros que habían salido allí de la biblioteca sí, sí. Eh, eh, algunos de ellos todavía con, eh, pues eso con el, con el sello de la, de la biblioteca y volviendo miguel a lo de, a lo de la secta esta de los ya pues eh, se trata de un grupo religioso preislámico cuyos orígenes se pierden en la noche de los tiempos que habitan las, en las fronteras del, del kurdistán y son conocidos con el, con el apelativo de adoradores del diablo debido a, a su fe en el eh, Malik Taus eh, Malik es eh, rey, señor, maestro, dios y Taus es pavo real o sea que serían los seguidores del maestro dios pavo real y eh, los yasidíes, eh, es curioso dicen que Dios mmm, ya perdonó en su día al demonio y que ahora se encuentra en el cielo a su lado es, es curioso, cuando menos. Es curioso. Eh, casi a punto de terminar. Eh, termina este trabajo que haces, dices, esta región entre los ríos Tigre y Sido Frates, identificada eh, como la cuna de la civilización, también está considerada generalmente como lugar del nacimiento de la escritura. Izquierda, incisiones cuniformes en el año 3200, escribiendo así. Irónicamente ha sido la triste protagonista de la primera destrucción masiva de libros en el siglo XXI. Un macabro ritual que el ser humano no ha dejado de repetir. Eh, mínimamente, ¿qué has visto en la última que estuviste? ¿Cómo era la vida allá en, en Bagdad, en Irak? Pues la vida era es un, un sálvese quien pueda. Eh, eh, los niños que antes estaban escolarizados ahora eh, snifan eh, eh, gasolina por las calles Eh, los ancianos mendigando eh, la gente vende hasta la, ya no tienen que vender y venden hasta los marcos de las puertas eh, hay gente pues eh, eh, a la que eh, bombardearon sus casas y cuando eh, fueron a, a protestar esto durante la primera guerra eh, de la, durante la primera guerra del golfo eh, cuando durante la segunda Eh, dijeron que dónde estaba el dinero que les habían prometido les dijeron que eso era dinero de Saddam Hussein y que ese dinero ya no valía o sea que es que han sido engañados destrozados y, y, y volvemos a lo mismo Miguel un, un país que nada en petróleo que tenga eh, cortes de, de suministro tan brutales en eh, que no es solamente, eh, vamos a ver, en verano la temperatura puede llegar a los 50 grados. Uh -huh. Sin aire acondicionado mmm, uh -huh. se vuelve complicado. Y, y en invierno, que bueno, en realidad dura tres meses, y para nosotros pues es, sería un, un invierno suave. Pero claro, para gente que ahora mismo está viviendo descalzo, sin, sin, sin casi comida y sin, y sin ropa, pues es, duro, es duro ¿y qué podemos aprender Jaime? tú que aparte de ese extraño ese sentido del humor no extraño eh, tienes una vena humanista ¿qué podemos aprender la, la civilización? que puede aprender la humanidad con esta guerra con este ejemplo que ahí sigue y cada día sigue habiendo muertos y cada día sigue habiendo atentados ¿y qué podemos aprender de esta historia? pues primero que por desgracia el dinero lo puedo todo y segundo que la información se puede utilizar o para decir la verdad o para desinformar ¿y tú cuál utilizas? Pues eh, yo digo mis... Eh, cuento mis propias opiniones y creo que soy lo suficientemente eh, eh, incorrecto políticamente eh, y no, eh, no cobro de nadie. Con lo cual pues puedo permitirme el, el lujo ya Bien. ya que soy colaborador de, de, de un montón de sitios y no molesto a nadie eh, quiero decir en ningún grupo periodístico pues creo que me permiten decir lo que, lo que pienso como, como tú por ejemplo miguel en, en tu programa en la casa de la radio, en radio nacional eh, lo que sí es cierto es que en esa guerra han mentido mucho ¿no? y en esa historia nos han mentido mucho por las razones, por las armas por, por montones de cosas, ¿verdad? y quizás nos siguen ocultando la verdad por supuesto, porque es que además de la, de, de, la, de la guerra por el petróleo es también la guerra por el control del, del agua y antes me preguntabas ¿por qué eh, en, en la primera guerra no desbancaron a, a Saddam Hussein? Y la explicación está en que no podían dividir eh, Estados Unidos no podía dividir un país descaradamente en tres bloques el norte para el kurdistán el centro para los musulmanes sunníes y el sur para los eh, chiíes lo que no calibraron bien eh, el, eh, los sucesivos gobiernos norteamericanos es que eh, los sunníes digamos que son la parte moderada del Islam eh, quien tiene el petróleo tiene el dinero y si Irán eh, se une a la parte de Basora que es Chií que es donde está casi todo el petróleo junto con el, el Kurdistán el petróleo no está en el centro, está en el sur en Basora eh, eh, donde más fuerza tienen los eh, los chiíes y en el norte en el, en el Kurdistán y entonces bueno pues lo que lo que ha hecho ha sido pues eh, quitarles, mm, o sea, dividir un país en, en tres partes. El peligro está en que eh, los suníes y eso lo comprobé en, en, en Irak, eh, el gran eh, mm, el gran enemigo de los de los suníes y de los chiíes no son los cristianos, sino los eh, los suníes, su enemigo son los eh, los chiíes y de eh, paralelo. Claro, es que además eh Sadán Hussein era Sumni, eh, que es una parte, me parece que es, te hablo te de memoria, me parece que no son más del 30%, uh -huh. el, el resto son eh, chiíes. Ya, yeah. extraña historia, ¿verdad? Como muchas de las que hay en este planeta. Sí, pero al final lo pagan siempre, eh, eh, todas estas guerras las pagan los pobres y especialmente las madres y sus hijos. me un placer. Eh, ¿cuándo es la próxima cita para Tienes que contarnos los verdaderos Indiana Jones de la egiptología, en la verdadera historia de Jesucristo, ese niño con poderes? Sí, bueno, y... lo que lo que lo que lo que tú quieras y lo que los oyentes estén dispuestos a, a, a escuchar. Bien. Hablando aparentemente en broma, pero con mucha seriedad. ¿Hay algún sistema de ponerse sí en contacto contigo, alguna página web algún sitio donde se te pueda localizar? Eh, bueno, en principio en mi en mi eh, en mi eh, correo electrónico que es eh, jaimebarrientos.gonzalez ¿Sí? arroba eh, gmail.com. ¿Puedo repetirlo? Jaimebarrientos.gonzalez arroba gmail.com. Jaime ha sido un placer, gracias por haber estado en el programa, gracias por los datos que nos has dado para abrirnos los ojos, espero volver a verte en cualquier otro momento, ya sabes que eres de la familia para nosotros. Muchísimas gracias Miguel y gracias por haberme dejado hablar. Un placer, nos vemos pronto. Empezamos una nueva sección, Mirifrateni Alto Secreto, ahí va. Y entramos en esa nueva sección que hemos llamado Alto Secreto, todo un lujo para el espacio en blanco con uno de los escritores ...más requeridos últimamente lo que vamos a ver en nuestra casa... eric Fratení, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer que estés con nosotros iniciando esta nueva sección... ...que ha sido culpa tuya, idea tuya y tú te lo vices y tú te lo comes. ¿Cómo consigues tanto... Eh, espera, explico a mis oyentes, a los oyentes. Ha traído una cantidad de documentos fotocopiados evidentemente... ...de esos secretos que se matan los espías de las películas por conseguirlos... ...¿cómo los consigues? Eh, pues la mayor parte de ellos por los archivos de seguridad nacional... Eh, ...están con una ley de orden de desclasificación... Y eh, como te conté en su momento, formó parte del equipo de investigadores del Archivo de Seguridad Nacional uh -huh. y entonces lo que hace el gobierno americano, eh, a los investigadores nos manda una lista de documentos que van a desclasificar y bueno, ahí te viene de todo. ¿Y los puedes conseguir sin problema? Si te los mandan y tú pides, quiero este, quiero este otro. Claro, tú das tu clave, tienes una clave de seguridad de, como investigador que te dan ellos mismos, el NARA, que es el Archivo de Seguridad Nacional, y ellos te mandan el documento que tú requieres. Ya, curioso. Empezamos hoy esta serie de Alto Secreto con algo que llama mucho la atención. Evidentemente son eh, documentos, son digamos, entre comillas, antiguos. Sí, eh, bueno, hay de todo, es decir... Eh, desclasificados. Eh, sí, son desclasificados, lo que pasa que no hay una ley de desclasificación concreta, porque, por ejemplo, yo te una semana te traeré un documento del año 49 y otro año, el, al, a la semana siguiente, te traeré uno, por ejemplo, del año, nove, del año 2001, por ejemplo, yeah. que han sido desclasificados. Ajá. Hoy empezamos con el Arca de mayo, ¿te parece? Sí. 13 de mayo del 74, 1974 es cuando sí. surge este... ¿Y qué es eso de la Nueva? ¿Tenía que ver con... Sí, es, eh, sí, te cuento. Esto es una operación... Eh, ...que ordena William Colby... ...que era el director de la CIA... Eh, ...la ordena el 13 de mayo del año 74... ...él era director de la CIA... ...y ordena eh, la Operación Arca de Noé... ...que así es como se llama el documento... ...la Operación Arca de Noé... Eh, ...la ordenan crear... ...la ordenan la, la conectan... ...que es realmente como se, como se dice en el mundo del espionaje... ...se conecta la Operación Arca de Noé... Conectan. ...en base a un documento que tiene el Pentágono del año 49 en el que se dice que un piloto de las fuerzas aéreas un, un avión que pasaba por el monte Ararat sobre el monte Ararat que está en Turquía ha fotografiado, ha hecho una fotografía de satélite, de espionaje ha fotografiado la cumbre del monte Ararat y eh, parece ser que ha fotografiado algo que parece la proa de un barco en la, en la cumbre del monte Ararat. Esto eh, exactamente la fotografía se tomó el 17 de junio del año 49 bueno en base a esta fotografía y esta documentación que tenía el Pentágono, la CIA, William Colby, ordena eh, que le cae en sus manos este, este documento secreto, de alto secreto, clasificado de alto secreto, y se da como alto secreto, Colby ordena a la CIA dirigir diferentes satélites de espionaje sobre la cumbre del Monte Ararat, para ver a ver si efectivamente pueden detectar el Arca de Noé. No me digas. Entonces, eh, o sea, bueno, un paréntesis, eso significa que a la CIA y a otros grupos de... E inteligencia de todos los países les interesan estos temas, porque perder sí. el tiempo buscando el Arca de Noé sí, sí, pero además es, es muy curioso porque porque claro, estamos hablando del año 74 que es plena Guerra Fría decir, es decir, eh, claro eh, eh, cuando nosotros vemos en las películas, estas películas de los nazis intentando conseguir el Grial intentando conseguir el Arca de Noé larga de la Alianza es decir, tú muchas veces te ríes y dices, bueno, esto es de película sí, pero es que estos documentos que son originales Eh, que es una pena que los, que los oyentes no puedan verlos, eh, lo que te demuestra es que muchas veces estas organizaciones de espionaje, las grandes organizaciones de espionaje, porque la KGB también lo hacía, tenía una división especial, se ocupaba de, eh, de intentar encontrar este tipo de, este tipo de reliquias, de reliquias religiosas. Y esta operación se llamó Operación Arca de Noé. Pero además, si me dejas comentarte una cosa, sí, sí, sí. por ejemplo, bien. dentro del informe de la CIA, con el sello de la CIA, eh, bueno, el documento tengo que decirle Eh, el documento aparece todo sellado con los sellos de alto secreto top secret eh, por ejemplo dentro de este informe que me ha llamado la atención es una, un documento, un memorándum interno de la CIA del 15 de febrero del año 94 dirigido, eh, está redactado por Ward Swine que es el jefe de la división de estudios especiales de la CIA y está la dirige a James Woolsey, James Woolsey era el director de la CIA durante la administración Clinton, donde Él le hace en el memorándum un análisis para ver la posibilidad de que eh, la, OIA, la OIA es la, la agencia de espionaje que se ocupa de los satélites espías de Estados Unidos. Se llama OIA. Eh, Swain le dice a Woolsey la posibilidad de que, eh, como ahora, en el año 94, cuando estamos hablando del año 94, y la anterior operación era del año 74, 20 años sí. antes, es decir, que los satélites han mejorado su calidad de espionaje, eh, pues Swain le dice, le recomienda al director de la CIA, al DCI, que dirijan los satélites sobre el monte Ararat para ver la posibilidad de que a lo mejor ellos puedan encontrar el, el, el Arca de Noé te voy a cortar mucho en esta sección supongo porque tengo que hacer muchas preguntas mucha gente dice los satélites son como los que salen en las películas que de repente ahí arriba pueden ver lo que tú estás leyendo en una página de un periódico tu DNI ¿cómo? pueden pueden eh, bueno un ahora me refiero ahora un satélite para que vea la gente un satélite puede detectarte hasta el nombre de la marca del cigarrillo que tú estás fumando no me digas sí, sí pero no han, pero no han encontrado Bin Laden, por cierto Ese será otro tema En cualquier parte del mundo, evidentemente, ¿no? Sí. Vale, seguimos Los satélites los centran en, en, en el Monte Ararat A ver si estaba el Arca de Alianza y ¿qué ocurre? Sí, eh, bueno eh, Hay varias fotografías en el informe eh, La verdad es que es muy interesante En el informe hay varias eh, varias imágenes De una parte, de un pico del, del Monte Ararat Que parece una proa hundida en, el, en, el, en, la, nieve, en la nieve En la cumbre eh, Estados Unidos... Pidió una autorización para realizar una expedición, eh, fue en el año 96, eh, donde había gente del gobierno americano y se proponía al gobierno turco que participase en la expedición, pero el gobierno turco no quiso conceder las autorizaciones para hacerla, llevar a cabo la expedición, ¿Cómo? tal vez no querría que se dé, a lo mejor en el monte Ararat, que es uno de los picos más altos de la región... Eh, a lo mejor tienen zonas de radares espía que no querían que la gente los viese intent saber con lo cual no Ot, se, otro misterio más de la cia con lo cual no se supo si realmente estaba ahí no sabe. no se sabe pregunta que te voy a hacer este es el primer capítulo que estamos lanzando esta nueva sección vamos a hablar de cuestiones básicamente misteriosas o de todo tipo de cosas eh, no es decir vamos a hablar por ejemplo eh, muchos documentos por ejemplo como el de te voy a traer un día el primer documento de la primera investigación que le abren a Marilyn Monroe en el año 57 por orden de J. Edgar Hoover, el todopoderoso jefe del FBI, porque descubren que Marilyn Monroe tenía relaciones sexuales con el, eh, con el agregado militar de la embajada soviética en Washington, y le abren investigación porque ella es ciudadana americana, y está el documento que se puede leer actualmente yeah. o sea que a partir de ahí tienes documentos, eh, pues por ejemplo no sé si recuerdas aquella, aquella película que fue excelente Art de Mississippi Sí. aquella en la, que, en la que miembros del Ku Klux Klan mataron a tres sí. miembros de los derechos civiles y toda la investigación que se llevó a cabo eh, también te voy a traer el documento original para que veas la investigación te voy a traer el documento por ejemplo de la cuñada de Adolf Hitler ¿Sí? que en el año 39 ella estaba casada con Alois Hitler un primo, un primo carnal de Adolf Hitler y que en el año 39 ella se escapó a Estados Unidos y pidió el asilo político en Estados Unidos en el año 39 y es todo el informe que hacen sobre ella para ver si le conceden el asilo político o no y efectivamente le concedieron el asilo político. Y como tengo aquí una carta de el rey de, del Rock en la que se presta o se ofrece a la presidenta de la Nixon. Sí, así es. Como supuesto agente secreto, ¿no? Sí, así es. Eso y muchas otras cosas será lo que vamos a tener con Harry Fratini. Y la última pregunta antes de despedirte por esta por esta semana. ¿Has notado que les interesa ...vuelvo a insistir en eso? Estos temas nuestros a esta gente de los servi diferentes servicios informativos eh, eh de espionaje, sí. Y a quién le interesa más hacia los rusos o a los americanos. Yo creo que a los rusos y a los americanos les interesa les interesa la información que genera España, es decir, bueno, te voy a traer documentos mmm, que te van a aparecer eh, verdaderamente alucinantes, por ejemplo, una, un informe de un jefe de un agente de la estación de la CIA en Barcelona en el año 61 que informa la, al cuartel general de la CIA han divisado dos objetos voladores no identificados sobre Barcelona. Oh, bueno. Y entonces está el documento firmado por el agente, estación, pone estación CIA Barcelona, etcétera. O otro documento, por ejemplo, de un plan de guerra, un plan de guerra nuclear, un supuesto plan de guerra nuclear en, en Europa, donde... Lo es gracioso, en la época en la que, también en la que ahora estamos, ¿no? que ya nos queda tan lejana la Guerra Fría, en la que el mando estratégico de Estados Unidos decide en ese plan de guerra eh, nuclear que España y Portugal son prescindibles. Prescindibles, o sea, Prescindibles. Que, nos que nos podía caer encima Que no hay ningún problema No os perdáis esta, esta nueva sección con Eric Fratini Y antes de que se me olvide Presentas esta semana Nos vamos de viaje Casi nos vamos de viaje A Venecia A la presentación de tu último y nuevo libro ¿Cómo se llama? Sí, mi nueva novela Que se llama El laberinto de agua ¿Por qué en Venecia? La ciudad de los vampiros eh, Porque es una, es una... El laberinto de agua Es la definición que le daban los árabes Antiguamente a la ciudad de Venecia La ciudad le llaman el laberinto de agua la ciudad de las siete puertas de los siete guardianes, era como definían los árabes a Venecia, y entonces toda la trama, toda la trama de mi novela se desarrolla en muchos rincones y callejones oscuros de Venecia, toda la trama, ¿Ah? que la trama verdaderamente, la, bueno la trama se desarrolla en Alejandría, en Venecia, en Berna, pero la parte más importante, la protagonista de mi novela venecia es Venecia vamos a descubrir los esos rincones en compañía de Eric Fratini y os decimos nos os perdáis esta nueva sección Alto Secreto un placer y un honor para nosotros tenerte aquí te veo la semana que viene ¿vale? nos vemos la semana que viene Espacio en Blanco madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo de 2 a 4 en Radio Nacional de España buscamos respuestas a todas tus preguntas mi padre solía decir que hay cosas en la vida que no tienen sentido y que nunca lo tendrán y que si eres medio listo lo sabrás pero tu deber es no rendirte seguir intentando buscarle sentido intentando comprender cosas que no se pueden comprender supongo que la gente siempre encuentra distintos nombres para sus respuestas pero el caso es que sus preguntas siempre serán las mismas y media, dos y media a las Islas Canarias, seguimos en directo en Radio Nacional de España, tratando de comprender y de responder a las preguntas. Y hay otra nueva sección, Guillermo Cacenave es el responsable, tratamos de averiguar cosas de un lugar mágico que vamos a conocer dentro de poco, el país cátaro. Aquí va un avance de esos sitios que dentro de poco vamos a visitar. Y después, conspiraciones con Santiago Camacho, el siguiente tema nos espera aquí en este espacio en blanco de hoy. de nuestro invitado, Guillermo Cacenave. Nos vamos al País Cátaro. Él ¿vale? es el que se encarga desde hace un tiempo de esta nueva sección de darnos de datos y descubrirnos ese lugar que dentro de poco vamos a visitar. Buenas noches, Guillermo. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Miguel. ¿Hace frío en el País Cátaro ahora? Bastante, pero sol. ¿Pero sol? <ríe> sí, hemos tenido un día de sol muy, muy bueno. Hoy, ayer, antes de ayer. No tienes la nieve, y... ¿no tienes la nieve que tenemos por aquí. Y... <ríe> y ahora pues es una noche muy apacible y tranquila, con... Bueno, con nieve en las montañas, eso sí, en las cumbres, Qué pero bonito. pero bien. Tú estás a muy pocos kilómetros de René Le ¿no? A 30 kilómetros. 30 kilómetros. Eh, hay una historia muy extraña de, de René Le que de repente se encuentra un tesoro. estamos noche me gustaría que habláramos un poco de ello. Sí, eh, esto ocurrió hace aproximadamente un siglo. El padre Berenguer Soñer, que fue eh, párroco de, de la iglesia de René Chateau, haciendo reformas sobre su iglesia eh, que estaba prácticamente de, no derruida, pero hasta con sectores del tejado al aire y, y mil cosas por arreglar, porque era un, eh, una parroquia y un pueblo eh, empobrecido ¿no? en sus últimos eh, años que había sido una próspera aldea en tiempo de los romanos, ya que había muchas minas de oro cerca encontró una serie de pergaminos y no se sabe exactamente qué más porque él despidió a los dos eh, albañiles que le ayudaron en, en las tareas de, de inicialmente las tareas de, de restauración de la iglesia entonces eh, él continuó las excavaciones que inició Eh, por su cuenta y cantidad de mm, eh, movimientos extraños que hizo en el cementerio, en, en los alrededores, los aledaños de, de la villa, eh, ya por, por su cuenta. Simplemente ya lo único que podía decir la gente era lo que, lo que veían, digamos, los, los, los habitantes del pueblo, los movimientos extraños del cura y el despido de los dos albañiles que le ayudaron. ...inicialmente en las tareas de restauración de la iglesia... ...¿y qué pasó después? Eh, él, eh, al parecer encontró unos pictogramas... ...tuvo una serie de, de, de eh, documentos... ...viajó a París... Eh, ...comenzó a realizar varios viajes... ...abrió eh, cuentas bancarias en Suiza... Eh, ...fue visitado por personalidades ilustres... Eh, ...tuvo muchos contactos eh, sociales y, y económicos si cabe el término eh, insisto con personalidades ¿no? de aquella época que bueno que queda algo mm, prácticamente no sé, exagerado para un cura de, de un pueblo tan, tan pequeño pero en principio eh, a, a, algo algo algo digamos fuerte si cabe el término sucedió hasta el punto de que eh, él empezó a, a gastar una canción ...cuantidad considerable de dinero hasta el punto de que el obispo de Carcasona, Carcasona es eh, la ciudad que rige, eh, en, digamos, eclesiásticamente todos los, los, los dominios de la Iglesia Católica en esa área... Eh, le, ...le pidió que rindiera cuentas sobre eh, la cantidad de dinero una cifra multimillonaria que estaba eh, gastando, él se negó a hacerlo, fue excomulgado, y eh, pero finalmente continuó oficiando misa, el pueblo, la gente estaba con él porque él eh, invertía en el pueblo, además hizo incluso la carretera que hoy se utiliza para ir a Realiza Y muchas obras más eh, en un pueblo que antes había sido olvidado. Y, y, y por último resuméndo un poco pues eh, eh, gracias a un decreto del secretario eh, directo del papa en aquella época fue em, em, restaurado en sus en sus oficios como, como sacerdote y pudo pudo volver a, a dar eh, misa y a, a, a, bueno a dar los sacramentos como cualquier cura es decir le, le, le, la extrema la extrema opción la, la, la confesión mm. la misa lo que fuera todo lo que él daba lo que él oficiaba pues pudo volver los sacramentos eh, pudo volver a, a oficiar otros cinco años de excomunión. Guillermo, ¿y qué fue lo que podía haber encontrado? ¿Un tesoro físico o algo bueno, más? Bueno, yo, yo, yo he tenido mucha amistad, aparte de ser vecino mío, de Jean-Luc Robben, que fue quien administró durante durante varios años los dominios del cura y que falleció lamentablemente en marzo de, del pasado año, del 2008, eh, y con Jean-Luc tenía mucha amistad y yo muchas veces me, ha, me he alojado ...en la Vilbetaña, en la casa del cura, con él... ...hemos estado noches eh, charlando... ...luego él ha venido muchas veces a mi casa... ...en fin, y él mmm, sugería dos teorías... ...una que, que hubiera encontrado efectivamente los documentos... Eh, ...que daban por hecho que, que eh, María Magdalena... ...había estado allí con su hija... Eh, ...producto de su relación con Jesús... Y que muy probablemente hubieran fallecido allí, o en un área cercana allí, o que incluso estuvieran enterradas ambas, su hija y María Magdalena, en, en, eh, en la propia la Torre Magdala que, que mandó a construir el cura luego de hallar esos pergaminos, uh -huh. eh, los interiores de, de, de la Torre Magdala, y hay una hipótesis más aún más aventurada con respecto a que Jesús no murió en la cruz y que podría también haber eh, eh, muerto y, y, y ser enterrado allí en esa área. Esa es una de las hipótesis que se barajaban eh, la de Jean-Luc eh, eh, que él me manifestaba a mí personalmente y en confianza en amistad me decía que, que es muy probable que el dinero que el cura recibió no fue debido a un tesoro aunque allí a, a, a abundaban las minas de oro y pueden haber Eh, tesoros de, de, de otras épocas, de la época de los visigodos, de los di, diferentes saqueos y cambios que, que vivió Europa a lo largo de los siglos, pero mmm, que mmm, pudo haber recibido un dinero del Vaticano para callar, para no decir lo que había descubierto eh, más que haber encontrado un tesoro esa era la, la, la, la segunda hipótesis barajada por Jean-Luc Robben por lo menos en lo que me comentó a mí hemos hablado de esto miles de veces a lo largo de los años, y yo he podido vivir, pasar noches allí Eh, imbuido por la atmósfera de ¿Cómo es el lugar? ¿Cómo es esa casa? ¿Es... Bueno, es una, es una típica casa francesa de, de, de aquellos tiempos De hace un siglo aproximadamente mmm, con eh, Las habitaciones en general no son muy grandes Y eh, yo he dormido en la, en la parte alta, en la guardilla En otra de las habitaciones de la primera planta Y eh, bueno, es, un, es una casa, digamos, no muy grande, pero eh, que está, eh, sigue estando, eh, por lo menos las últimas veces que tuve allí, con, con la cama del cura, con, con todos los ornamentos y decoración que él tuvo en momentos en que vivió allí y con algunos, uh, uh, uh, un par de habitaciones eh, destinadas a los invitados. Es una casa, lógicamente, cuando uno entra allí, cuando uno duerme allí incluso, como fue mi caso varias veces, el halo de misterio de donde uno ya va... Digamos propenso a, a, a, a, o, o, o en fin hay, hay, hay un poco sugestionable no se vuelve realmente mucho más enigmático de lo que es ¿no? de, de, de solo pensar de que uno está allí con todos los elementos con los que el cura convivió y habitó en medio de de, de aquel lugar perdido en una colina, que es Chateau, y todo lo que podría significar, sobre todo para la cultura occidental, lo que este cura pudiera haber encontrado, ¿no?, referente a, a la verdadera historia de Jesús, Ay, de Jesús. María Magdalena, y de lo que la Iglesia Católica dice o no dice. Ya. Algo que, dentro de poco, queremos queremos ir a ver. Para terminar, ¿es cierto que hay una estatua del diablo ahí en René Sí, y fue decapitada eh, el día de... yo di un concierto allí el, 20... el 21 de julio de 1996, he tocado varias veces en la Torre Magdala, y ese día eh, yo eh, llegué con toda una, casi una delegación, amigos de Barcelona que venían en coche para el concierto los músicos bueno eh, y les iba contando en el trayecto acerca del diablo que me preguntaban pero eh, yo les comenté esa iglesia la tenéis que ver pero llegamos a la iglesia y el diablo estaba decapitado y la iglesia presentada eh eh Eso fue en 1996, el día, curiosamente, de Santa María Magdalena, que, que iba a ser el día de mi concierto y que yo toqué eh, en fin, eh, allí en la misma torre. Eh, finalmente fue re restaurado por Alain Ferral, que um, es un escultor con el cual también tuve una relación amistosa durante muchos años allí, que ahora ya no vive en Rennes Chateau, y eh, Y claro, ya no es el mismo él hizo un buen trabajo, sin duda eh, pero ya no es el mismo demonio el, el diablo, los ojos ya no son los mismos del original Asmodeo, que era el guardián de los tesoros sí. que eh, había en, en, en, en la iglesia la entrada de la iglesia es la pirada bautismal Así que, pues, es, es la historia del diablo es un poco, un poco curiosa. Otra cosa, otro detalle, sí. que debajo, cuando decapitaron el, el diablo, estaban escritas las iniciales E, V, B que son las iniciales de Elizabeth Van Buren, la famosa escritora que se instaló allí en René Chateau, en, en cuya casa teatro, porque ya tenía hasta un teatro particular, es una mujer con muchísimo dinero, de eh, toqué también, de un concierto en 1988, y eh, que es bisnieta de Martin Van Buren, presidente de Estados Unidos a comienzos del siglo XX hmm. y eh, bueno, estaban escritas sus iniciales debajo de, del, de, del demonio como es? como si ella hubiera sido quien lo decapitó o bueno, en una cosa eh, realmente increíble, ¿no? Nuestro invitado Guillermo Casenaves del País Cátaro que nos trae algunas informaciones, algunos datos de ese lugar que dentro de poco vamos a visitar. Mucha gente interesada. Te doy un abrazo Guillermo, disfruta, nos vemos prontito si Dios quiere y seguimos semana a semana descubriendo cosas de este lugar mágico cercano a nosotros, ¿vale? Un abrazo para ti eh... Miguel y buenas noches a todos. Fuerte abrazo, nos vemos pronto. 3 y 40, esa era nuestra sección, y ahora haciendo caso de las muchas eh, peticiones que nos han hecho, querían que volviera Santiago, Camacho hemos hecho programa, y querían que habláramos de conspiraciones los próximos minutos los vamos a dedicar a ello y recuerden que tenemos hoy el teléfono abierto por si quieren participar en el concurso 900 137 137 atentos a lo que son las conspiraciones las conspiraciones son una serie de teorías sobre el origen y desarrollo de los acontecimientos que discrepan de la versión oficial muchas de las personas que las defienden postulan que tras la verdad que se nos enseña en los medios de comunicación tras la información que se nos revela existe otra oscura manejada por ciertos hilos de poder Esta noche queremos hablaros de algunas de estas conspiraciones. Del asesinato de Kennedy. De ciertas pruebas que, según cuentan, han realizado con miembros civiles de la sociedad humana. Serán solo unos ejemplos para tratar de descubrir si tras esa información que se nos ha contado existe otra realidad muy diferente nuestro próximo invitado Santiago Camacho se encarga de ello Cuando uno se mete en estos asuntos y empieza a escarbar detrás de lo que se esconde, en lo que nos muestran, es curioso porque te encuentras cosas asombrosas. Por ejemplo, que alguien sea capaz, incluso un gobierno o las compañías o agencias que están detrás de inteligencia sea capaz de matar a un presidente, o que de repente estén jugando con la vida de miles, millones de personas eh, con enfermedades que preparan, con guerra bacteriológica, con un montón de asuntos. ¿Eso está ocurriendo de verdad? Eso está ocurriendo de verdad y, y desgraciadamente tenemos testimonio fehaciente de ello, no estamos hablando de especulaciones, estamos hablando de, de cosas que pueden ser documentadas perfectamente gracias a, a, una de, de lo, a uno de los escasos resquicios que nos deja el sistema legal americano, que es la conocida como Freedom of Information Act, el acto de libertad de información. Merced a la cual, pasado un determinado tiempo, cualquier eh, ciudadano estadounidense puede solicitar información que ha sido clasificada pues, bueno, para, que, para ver exactamente en qué se han, se han invertido el dinero de sus impuestos. A través de los papeles de, desclasificados, y que bueno, se desclasifica lo que se considera que no es sensible a, a la seguridad nacional... Pues a través de, de esos escasos papeles desclasificados se han descubierto todo ese tipo de operaciones, desde planes eh, absolutamente sofisticados y maquiavélicos para asesinar a, a dirigentes extranjeros, por ejemplo... Hasta operaciones de experimentación con alucinógenos, con virus, con todo tipo de cosas Sobre ciudadanos indefensos de los propios Estados Unidos No estamos hablando ni de voluntarios, ni de presidiarios, como se ha querido decir no. Ni de, por supuesto, cobayas Estamos hablando de ciudadanos de a pie que sin saberlo estaban siendo sometidos a experimentación Por ejemplo, si quieres comenzamos, ya quién mató al presidente? A Kennedy a los presidentes, fueron dos. Pues eso, eso es una, una pregunta, esa es la pregunta del millón de dólares para, para los teóricos de la conspiración. Desde luego lo que sí se sabe seguro es quién no le mató, y, y Lee Harvey Oswald no fue. No fue porque cualquier persona que, en su sano juicio, que piense que alguien desde una gran distancia, con un rifle de mala calidad, eh, comprado por correo, Eh, puede eh, colocar certeramente en un blanco tan difícil como puede ser, bueno, pues una cabeza humana que, que fue donde recibió realmente el impacto fatal, tres disparos, curiosamente de diferente calibre, lo cual ya tiene algo de milagroso, es decir, eh, que en el mismo rifle salgan balas de... diferente calibre? De... Eh, sí, sobre el, el disparo que recibió en la garganta, según los testimonios forenses, eh, era desde luego muchísimo menor que, que el de la cabeza y eso además eh, lo podían atestiguar incluso los testigos presenciales no se sabe quién lo hizo se sabe por ejemplo que la comisión Warren el, el, órgano, el órgano comisionado para, para investigar esto por parte del Congreso de los Estados Unidos hizo un trabajo eh, a la vez muy meticuloso estamos hablando de un informe de miles de folios pero igualmente que muy meticuloso muy chapucero ...obviando partes eh, absolutamente fundamentales de los testimonios... ...seleccionando la parte de la verdad que más convenía a la versión oficial. Desde luego, si tanto interés se puso en, en promocionar la existencia de una cabeza de turco como Oswald... ...y por otra parte en, en ocultar deliberadamente eh, lo que realmente sucedió por parte de una comisión de investigación... Pues diremos que, desde luego, alguien dentro de la propia estructura de poder de los Estados Unidos sabía quién había sido el culpable y quería ocultarlo. Ya. Eh, ¿Fue la CIA? A lo mejor. ¿Fue la mafia como se planteaba? ¿Fue el propio gobierno? ¿Tú qué piensas, después de haber estado estudiando, estar metido en este tema de las conspiraciones? Posiblemente fuera fueran la CIA y la mafia, pensemos. ...que la CIA y la mafia en aquella época trabajaban juntas... ...o sea, eh, en asuntos ejecutivos de, de este tipo... ...podían ser absolutamente un, un solo órgano indiscernible... ...y el motivo sería... ...la CIA y la mafia trabajaban juntos... ...sí, y tenían intereses comunes sobre todo... ...a raíz de, de la subida al poder de Fidel Castro... ...pensemos que la, no sólo eh, el que se implantase un régimen comunista en Cuba... ...afectaba a la seguridad nacional de los Estados Unidos... ...sino que sobre todo afectaba a los intereses económicos de la mafia... ...que era dueña de todos los casinos de La Habana... ...un magno negocio que oh. reportaba miles de millones de dólares al año... ...de hecho eh, la única recompensa oficial sobre la cabeza de Castro... ...una recompensa de varios millones de dólares a quien asesinase Fidel Castro... ...fue establecida por Sam Momo Momoyincana... ...uno de los grandes eh, capos de, de la mafia de Chicago el cual, bueno, tenía, tenía abundantes intereses económicos en, en La Habana, que habían sido obviamente nacionalizados. Pues bien, ahí también podía residir en parte la, la causa de la muerte de Kennedy, ya que parecía que después de la crisis de los misiles de octubre, eh, el presidente estaba muy interesado en normalizar las relaciones diplomáticas con Cuba de hecho eh, había suspendido en, en funciones a Allen Dulles uno de los fundadores de la CIA y su, su presidente, bueno, su director en aquel momento y que era uno de los partidarios de, de la postura más, más dura esa destitución, de, digamos, del hombre fuerte de la CIA unida a varios contactos diplomáticos a alto nivel pero sumamente secretos que se estaban realizando con el, con el gobierno castrista al tremendo eh, cabreo que tenía la mafia con, con todo este asunto, que, que estaba además muy decepcionada por cómo se había llevado el tema de la invasión de Bahía de Cochinos, ya que fue el propio Kennedy quien negó eh, que, que el grupo invasor tuviera cobertura oficial por parte de, de la Marina o de, o de la Fuerza Aérea Norteamericana. Pues bueno, motivaron que, que se pudiera plantear el, el asesinato de Kennedy para colocar en su lugar a Nixon, alguien mucho más mucho más favorable a este tipo de posturas. Hemos comenzado a caminar tratando de descubrir lo que se esconde detrás de la verdad que nos cuentan ahí estaba, bueno, algunas de las teorías que se hablan sobre el presidente Kennedy y la muerte de los presidentes, eh, concretamente eh, la que ocurrió en Dallas eh, ¿tú crees que se va a saber algún día? o oh, eso sí que está ahí muy tapado, no quieren que... dónde está la famosa historia de que en algún momento, en el 2036 se... 2036 se, se, se desvelarían los los papeles referentes a dos asesinatos en concreto los de Martin Luther King ¿No? y el de John Fitzgerald ¿No? Kennedy Esablemente, en aquella fecha ya ya todos los implicados sí, obviamente habrán fallecido y todas las implicaciones eh, políticas que pudiera tener esto, pues bueno, ya formen parte de la historia. Tal vez, eh, si aguantamos tanto tiempo, no solo nosotros, sino sino todo este loco mundo hasta el 2036, pues eh, en aquel momento sepamos la, la verdad. ya Hay otra cosa que queríamos hablar esta noche, que es un proyecto secreto llamado EMICA Ultra. Al parecer, eh, ciertos gobiernos están haciendo pruebas con la gente normal de pie. ¿Es cierto? nos cuentas de, de qué se trata? Sí, en 1972 eh, la opinión pública norteamericana se llevó una de las mayores sorpresas mh, de su historia. El senador Ted Kennedy, volvió siguiendo con, con la familia, pues eh, se puso al mando de, de una comisión parlamentaria para intentar averiguar qué se había hecho o si se habían hecho durante, durante todo el transcurso de la Guerra Fría experimentos eh, con seres humanos y concretamente con civiles. Pues realmente aquella comisión de investigación no obtuvo mucho, pero sin embargo, eh, con el paso de los años y sobre todo con la promulgación de, de esta famosa acta de libertad de información, pues sirvió por lo menos como detonante para que varios investigadores empezaran a tirar del hilo de una operación francamente espeluznante que eh, bajo el nombre de mk ultra pretendía ni más ni menos que encontrar un medio químico, quirúrgico o tecnológico para hacerse con el control absoluto de la mente humana ese era ni más ni menos que el propósito y para ello se emplearon eh, varios métodos el principal eh, fue el, el uso abusivo de LSD el, el LSD 25 un, un alucinógeno sacado del cornezuelo, del centeno de, de un hongo parásito pues es posiblemente el, el alucinógeno más potente que, que existe o que se haya descubierto hasta la fecha pues bien, dosis de LSD fueron introducidas sin ir más lejos en depósitos de agua de pequeñas poblaciones para de para de, sí, agua... Sí, de agua de agua Totalmente. potable pues para estudiar eh, si subía o si bajaba el índice de delincuencia si subía o si bajaba el índice de absentismo laboral si subía o si bajaba la conflictividad política eh, en este tema por ejemplo ha habido no una ni dos sino posiblemente decenas de víctimas mortales Uno de ellos, por ejemplo, eh, alguien eh, que era tan importante como la persona que estaba al cargo de las investigaciones sobre guerra bacteriológica en la década de los 50, con quien también se experimentó y se le introdujo en, en, una, en una copa de Martini, concretamente, una, una dosis del LSD que a la semana le condujo al suicidio por mm. una, una esquizofrenia galopante y bueno, acabó arrojándose desde una catorceava planta de un hotel de Nueva York. Eh, ya viendo estas cosas, pues realmente no nos extraña pues que se haya experimentado con pacientes psiquiátricos, por ejemplo, sin su consentimiento. Que, que prostíbulos de la ciudad de Los Ángeles, en una suboperación de mecaúltria que tenía el sugerente nombre de Clímax de medianoche, pues prostíbulos estuvieran controlados por la CIA y, y a, vigilasen a los clientes que habían sido previamente drogados a través de, de espejos de, de doble fondo, Pues bueno, para ver si la, la combinación entre el LSD y el sexo pues, pues era algo eficaz para, para sacar la información a agentes enemigos. Desde luego, eh, supongo que todo esto está despeluznando un poco a, a los oyentes, pero lo más triste y lo más espeluznante del caso es que de cada una de estas cosas que, que digo hay papeles oficiales que, que la reconocen abiertamente. ya Es decir que durante tiempo, a lo mejor en este momento incluso se estaba utilizando a la población como conejillos indias, Para probar cosas sistemáticamente mmm, es una historia muy antigua. De hecho, prácticamente el arranque o la prehistoria del Mca voltea vendía de, de la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas aliadas, el SSI que era el, el antecedente de la CiA intentaba descubrir un suero de la verdad. Pues bien, saltándose por ejemplo a la torera, el, algo tan básico como la Convención de Ginebra, se, se utilizó a los eh, marineros capturados de los submarinos alemanes Eh, para este tipo de experimentos, muchos de los cuales murieron eh, por ingestión masiva de drogas como peyote, cannabis en todas sus formas, todos los opiáceos conocidos, LSD, etcétera, Viendo a ver cuál de estas drogas podía ser empleada para interrogar a los prisioneros y bueno, hacer, a, hacer las veces de droga de la verdad. A partir de ahí mmm, se establece una especie de doble moral en la cual las leyes y, y las reglas dicen una cosa pero los servicios de inteligencia eh, empiezan a operar por su cuenta y bueno y hacer lo que estiman oportuno pensemos que esto ha sucedido en nuestro país a, a muy pequeña escala todo el mundo recordará el, el célebre caso Mengele en el cual agentes del CSID utilizaron a, a indigentes de, de Madrid pues para, para ver si un determinado narcótico les podía servir para, para utilizarlo en el secuestro de un, de un líder de Tarra es eh, posiblemente una triste eh, constante en el tema de los servicios inteligentes. La gente cree lo que quiere creer. Encuentran sentidos donde pueden y se aferran a eso. Al final, no importa si es un truco o es verdad. Lo que importa es que la gente crea. hoy termina nuestro viaje nuestros ganadores, los ganadores de esos cinco libros que teníamos, dando las gracias a toda la gente que nos ha llamado Cantidad y Cantidad han sido Soraya Martín de Málaga María Ángeles Suárez de Santander Pablo Martín de Ávila Sara Las Marías de Zaragoza y Manuel Díaz de Madrid, nos pondremos en contacto de la semana con vosotros y en vuestra casa recibiréis el premio, enhorabuena y las gracias a todos, seguir insistiendo que habrá más concursos La semana que viene eh, hablaremos, entre otras muchas cosas, de espíritus y presencias que están mucho más cerca de lo que queremos. Será una nueva cita con El Misterio y será como siempre aquí, en su casa, en Radio Nacional de España. No se confundan, Espacio en Blanco solo hay uno y es aquí, en Radio Nacional. Disfruten el domingo y de la semana. Volvemos en seis días, esa será la cita. Hasta entonces, cuídense y hasta las 4 las tres, en las Islas Canarias, les dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Nos vemos.